Sí, Buen día,、sí. Juan Pablo. Buen día a, a, a todos los que están ahí en la, en la radio. Bueno, deciros con qué venís. Hoy venimos con algo no tan relacionado con las criptomonedas. Viste que en, en, en esta columna que tenemos de criptomonedas y, y economía digital,、eh, a, cada tanto me echamos alguna, alguna, algún tema más, más de economía general. Y hoy.、Eh, Hice un resumen del de,、eh, e dólar y las elecciones, o las elecciones y el dólar, ¿no? Ajá, Esta un... es un poco crónica de una costumbre argentina, le puse. Bien, bueno, igual estamos、eh, en algún momento de este proceso electoral, ahí cuando se acercaba el domingo, imaginábamos que el dólar hoy iba a estar, no sé, a 2000, 2100, decían, ¿no? De, de, de, eso, de, de eso vamos a hablar, poco, ¿no? un、eh, el, el planteo, así que tenemos, o sea, que yo vi que.、Eh, Que podemos evaluar un poco los que somos un poco más grandes, es que tenemos una costumbre en Argentina de evaluar la, el, la evolución de la economía por una sola variable. n o La economía, esa l ciencia social que tiene millones de variables dando vuelta, acá la evaluamos por una sola. v i s t e A finales de los 90, esa variable era el índice de desocupación, ¿no? o sea, era el problema económico importante que había en la Argentina. n o Entonces, era, se hablaba. Normalmente del de índice de desocupación. ¿Te acordás de esa época? Sí, claro. Veintipico.、Eh, Veintipico.、Eh... Claro. Si hoy, si hoy te preguntaran a vos cuánto es la desocupación de la Argentina hoy en día, nadie sabe. No, no. ¿No? Y antes sabíamos todo. Hasta parece yo... como que, que no se mide, porque no claro, aparece. Claro, claro, no... no se mide, se mide igual con l a e n c u e s t a de lugares sí, por... del i n d e que 9,6 ya. Lo fui a buscar porque, por pero no, no, no tenía presente, ¿no?、Uh -huh. Después del índice de desocupación, entramos en. El riesgo país, ¿no? El Riesgo, riesgo país, país tenés el, el razón. Que, que, que si pasaba mil, era la muerte.、Una、era la muerte、así. y un día estaba siempre mil y pico y un día nos despertamos tres mil y algo. Claro, sí. sí. e r a estudiante de, de ciencias económicas reciente, muy pendiente de eso y digo, listo, se terminó el país, ¿no? Al rato explicaron que habían cambiado la fórmula con, con el que lo calculaban, etcétera, etcétera, y que bueno. Estábamos más o menos en la misma posición, no, no estábamos tres veces peor.、Claro. Pero bueno, el riesgo país se, se, se informaba todos los días: ¿no? eh, tiempo, el clima, policiales, alguna noticia deportiva y el riesgo Tal país. Tal cual, placa, pasa... pla placa roja de Crónica TV. Era, era un、sí. índice no económico, sino popular, del, masivo. Claro, claro, como ahora el, alguna de las cotizaciones del dólar. Sí. Recordamos acá en la columna, alguna vez lo explicamos ya con más detenimiento, el riesgo país. Como toda inversión, la tasa de interés es la medida del riesgo. O sea, yo, en algo que es riesgoso, voy a querer ganarle más. Esto mismo pasa a niveles de las finanzas internacionales. Se mide el riesgo país como cuánto le cuesta a un país、eh, tomar crédito. ¿no? Claro. E、Esa es la, la cuenta que se saca y se publicaba todos los días. Una vez que terminamos con la, con la convertibilidad, pasamos al tema del dólar. ¿no? Y todos los días nos informan el dólar、hmm. con la mirada. sesgada Por ahí que tienen los, los, los medios masivos, que de eso también da para hablar otra columna entera, ¿no? Pero en relación todos los días nos dicen、eh, el precio del dólar. ¿Cuál es la cuestión con la relación electoral que tenemos, ¿no?、Eh, que el, en general la sociedad, como es la única variable que está midiendo el transcurso de la economía, a asocia el éxito o el fracaso económico del gobierno de turno del oficialismo al valor del dólar.、Mm. ¿No? Entonces, ¿esto qué genera? Genera que el gobierno, el oficialismo, vamos, vamos a ver, yo hice un resumen después, que pasó a a lo mismo, s p más o menos lo mismo con, con las gestiones de, de, de uno y otro color político,、eh, y el oficialismo tiene que mantener el dólar, El año previo a las elecciones, más o menos a raya, porque si no entrega la elección. n o Sí. Entonces, ¿qué termina pasando? Que tenemos un año, de, que es el año eleccionario, de tranquilidad cambiaria, y después viene un gran salto y una devaluación. Claro. Porque eso es que tendría que haber ido fluyendo con esta idea que por ahí tiene. Para mi modo de ver las cosas bastante acertadas, el ministro actual de Economía, que es el de la, tranquilizar la economía y darle cierta pre previsibilidad a una economía que tiene una inflación alta y que el tipo de cambiario tendría que acompañarla,、eh, se genera esta cuestión. n o Entonces, bueno, yo hice un recorrido por las últimas elecciones y qué pasó antes de la elección y después de la elección. Claro, a ver. A ¿Sí、a ¿Te ver. parece? Sí, sí. Los、eh, datos del, del Banco Central. Elaborados por mí, o sea, no, no hay ninguna, ninguna cuestión de, de, de, segunda, de fuentes de, de información de, de segundo orden. ¿no? Eh, la primera de las que tú me dio en cuenta, obviamente, esto es después que salimos de la convertibilidad, antes era uno a uno,、sí. con los problemas y, y la ventaja que eso tenía. ¿no? En, el 2000, en la elección del 2005 fue la de Chiche versus Cristina, para decir、sí. así como m u y Sí, sí, la madre de todas、sí. las batallas. La madre de todas las batallas,、eh, en esas, se, los títulos eran j u e g a la Reina o cosas así,、sí. muy, muy de esa época, ¿no?、Eh, pero bueno, en esa no hubo cambio, venía más o menos el, el dólar estable sobre los tres pesos, no hubo, no hubo ningún tipo de cambio, fueron dos años y medio o tres de estabilidad cambiaria total. Recordamos que después del 1-1. Eh, $2. Igual, $2. igual repetí, repetí por favor el precio del dólar porque la p i b a d a que escucha Radio Kermés no lo puede creer. Dos pesos, claro, dijiste, claro. ¿no? Tres pesos, tres pesos. pesos. El dólar. La realidad es que salimos del 1-1 con un objetivo del gobierno de d u a l d e que estamos en enero del 2002, de llevarlo a 1,40, lo pone a 1,40 y se va a 4 rápidamente.、Mm. Eh, cambian el, el ministro de Economía de la época, que era r e m e l e n i c o pasa a ser Labaña el ministro de Economía y. Empieza el, el dólar、eh, en, la, en toda la gestión de Dualde y en toda la gestión del primer gobierno de Néstor Quinera a ser estable, a rondar los tres pesos en un momento bajó hasta 2,70 y, y bueno, y, y rondó ahí, ¿no?、Eh, ahora vamos a, eso vamos a tener que hacer una salvedad, que lo que hay que tener en cuenta, como, como con la inflación, es los porcentajes de cambio, no la cantidad en valores nominales, o sea, yo no puedo decir que, Un salto de, de 3 a 4 pesos、eh, es poco porque es un peso, ¿no? Lo que tengo que decir es que el s e 33%、uh -huh. de cambio, ¿no? O sea, si nosotros tenemos un dólar de 200, si se va a 201 es poco el cambio, pero si se va a 270 es un 33%, ¿me entendés? Sí, sí, sí. El, el planteo hay que, hay que verlo siempre en términos porcentuales porque si no, no se pueden comparar tantos años. En el 2007. Fue la, la, la presidencial de Cristina cuando se la, se la eligió Cristina、sí, k i r c h n e r Es pingüina. Y acá vemos el primer cambio y el dólar pasó del día de la elección estar en 3,17 en el transcurso del año siguiente a 3,70. Ahí tenemos un cambio del 17%. Igual es nada a comparación de lo que va a venir después, ¿no? En el 2009 es、mm. la elección esa legislativa parecida、sí. a esta donde. Las testimoniales. Las Las testimoniales y、eh, de Narváez le ganó a Néstor Kirchner la elección de la provincia de Buenos Aires. Claro.、Eh, en ese caso, el dólar pasó de estar a 3,80 antes de la elección a 4,20 el año siguiente, un 10,5% de aumento.、Uh -huh. Hasta ahí va más o menos, empieza como esa tendencia. n o 2011, la reelección de Cristina y acá tenemos el primer salto grande. Pasa de 4,23 a 5,50. Que es un 30% en una semana. ¿En ¿no? una semana fue eso? Ajá, bien. En una semana. Y surge el primer cepo. El primer cepo se pone a la semana de la elección de, de, de, de Cristina, no. ¿no? Era un cepo bastante libanito y después, como todas estas medidas, hay que irlas、eh, endureciendo, ¿no? Claro.、Eh, que eso es un 30%. ¿Qué te iba a decir?、Eh, ahí se vio claramente la cuestión esta de que se estaba estirando la decisión. De política económica y cambiaría al tema electoral. Después, en el 2013, volvemos a tener la misma situación.、Eh, el 2013 es cuando Massa crea el Frente Renovador y le gana a i n s a u r r a l d e en la provincia de Buenos Aires, para、sí. ubicarnos más o menos en, en la época, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí el dólar pasa de 5,88 a 8 pesos. Es un 36%. Y es la, la devaluación que se le carga a Axel, ¿no? A Axel Kichirov、claro. en enero del 2014. Eso ahí se dejaron pasar como tres meses. Sí. Muy bien. Esa devaluación Bambi... impactó,、eh, entre otras cosas, fue uno de los primeros años en que los sueldos en paritaria estuvieron abajo de la inflación, ¿no? Exactamente, exactamente. Después al otro año se recuperaron,、eh, pero ese año fue el primero que estuvieron abajo.、Eh, 2015 fue la de Macri. Acá tenemos la cuestión de, del fin del cepo y el salto que fue casi automático de 9 a 14. Claro. ¿No?、Mm. Eh, eso es 55% de, de aumento. Eso fue en diciembre directamente ahí.、Eh, en diciembre, en la, diciembre arrancó entró... 13 y pico y después fue a 14, que era más o menos a lo que se estaba cotizando el Blue en、uh -huh. esa época. Bien. ¿No?、Eh, sacó el cepo y. Vamos al 2017, elección legislativa, que, que Macri tuvo un, al, un amplio triunfo así en toda la, la elección,、sí. o sea que tenía fortaleza política, y el dólar pasa en el transcurso de seis meses de 17 con 32 a 40. La, el aumento es el 127%, ¿no? Entonces otra vez、sí. se ve que en el 2017 lo habían teni, sostenido artificialmente, digamos, de alguna forma, Porque después tenemos、eh, un aumento que es el más grande hasta ese momento. ¿no? Sí, sí, fue tremendo. Me acuerdo de esos días, de do, dos e d o tres días de un crecimiento que, que era, sí. ahí sí que se volvió tema de la, de la mesa familiar en todos lados. Sí, la diferencia que tenés, acá el análisis lo va a poder ser vos que s o y el especialista en comunicación, que, que, yo, que, era, que fue una sorpresa para todo el mundo.、Mm. O sea, el dólar valía 18 y un día nos despertamos y valía 30. Sí, sí. Fue una sorpresa. Nadie avisó, nadie avisó que iba a subir, iba a subir, iba a subir. Como vemos, digamos, ahora que hace cuatro meses que nos están diciendo que va a subir el dólar, ¿me entiendes? Habitualmente、claro. sí. en los planteos. Ahí hay, hay una cuestión también para analizar. Y en el 2019, cuando la, la elección presidencial del 2019, ahí、oh. tenemos otra vez un, un récord que es de 45-40 a 55-75 en un día, 23%. Sí. El día, se enojó, el día que se enojó Mauricio y dijo, bueno, no me no, votaron. El, y... el, de, el de a dormir temprano, ese claro, día fue. Claro, claro.、Eh, para fin de año estaba a 59,85. ¿Cuál es otra medida?、Eh, la otra realidad es que no solo aumentó, sino que volvieron, el, el gobierno del oficialismo tuvo que volver a poner el cepo, ¿no? El cepo que había sacado lo tuvo que volver a poner y después terminar poniendo un cepo peor que, que el que había antes. ¿no? A lo que voy es que,、eh, sacando la cuestión de, de, de política de por medio, se ve como esta cuestión de que llegan las elecciones y nadie quiere tocar nada de lo cambiario ni hacer por ahí las medidas que hay que tomar antes porque viene la elección y después como que explota todo. ¿no? Claro. Vamos a ver qué pasa este año.、Eh, hasta ahora, como lo que vos decías, viene. Dentro de los carriles、eh, normales, la realidad es que uno lo que percibe es que la, la conducta fue la misma. Nosotros hace un año teníamos un dólar a valor de, de, de bastante similar al que tenemos hoy. ¿no? Entonces pasó todo un año con un año de alta inflación, etcétera, y el dólar no movió. En algún momento、eh, va a tener que mover. Va a ¿no? ocurrir. No con hay mucha vuelta con eso. Bueno, a la luz,、eh... del, a la luz del, re, del repaso histórico que hiciste, necesariamente cuando, en, en, en dos meses o en cinco,、eh, el dólar va a estar más alto de lo que está ahora, claramente. Exactamente. Como cierre, te, te, te planteaba yo, planteo que la Argentina debe monetaria, ¿no? O sea, no, no hemos podido consolidar una moneda、eh, nacional que permita la, re, la función de la reserva de valor. Que vos sepas que tenés. 100 pesos, 1000, 10 mil, los guardás un año y más o menos c o m p r a s lo mismo. Entonces, para la reserva de valor, la, la, la sociedad argentina generalmente elige el dólar cuando puede, ¿no? Y, y tenemos hasta esta cuestión histórica de, de frases que han calado muy hondo, como el, el que apuesta al dólar pierde, ¿viste? Sí, que sí. dijo Lorenzo s i b ó、eh, ministro de Economía del Proceso, en el año 1981, y después hubo una explosión como esta,、claro. y todas esas cosas quedaron dando vuelta. La realidad es que hay muchas veces que apostando al dólar perdemos, y quienes p i e que r d e generalmente el ahorrista más chico. El que tiene menos información, el que no sabe este tipo de cosas, n ¿no? obviamente o lo, los grandes capitales financieros tienen toda la información.、Mm. Eh, ¿Por qué te digo que a veces el que apuesta a l dólar pierde? Porque el que, compró el, año pasado, se comió, el que compró el año pasado en 190 o en 200, cuando parecía que, que se iba a 300 o a 400, se comió todo un año de, de, del dólar, más o menos el mismo valor, hasta en junio estaba en 150, 160. Y más la inflación de ese tiempo. O sea que muchas veces en, en, este, este repaso surge de, de, de una charla que yo daba en, en la Facultad de Ciencia Económica y Jurídica sobre、eh, inversión y ahorro para pequeños ahorristas,、eh, para tener en cuenta eso, porque después el, el dólar cuando, cuando crece, bien vos lo dijiste, salta, salta directamente. ¿no? No, no es que paulatinamente va, va aumentando, sino que tiene fuertes devaluaciones que son abruptas. Y eso deja siempre afuera el que menos información tiene. Más vale. Y menos recursos. Las dos cosas. Y menos recursos. Bueno, la, la información es, es un recurso también. El que, el que apuesta al dólar gana si、sí、puede aguantarlo. Claro. Sí, sí, sí. Eso, o sea, la frase presupone que yo voy a, poder, voy a poder vender en el momento que se pueda. Y muchas veces no, porque la realidad es que uno, como es reserva de valor, ¿para qué por ahí compra dólar? Para. Comprar, no sé, para hacer al, al pintar la casa, para festejar el cumpleaños de la hija, para, para el que pueda hacer esas cosas que tiene que ahorrarla y que no lo va a poder disponer. Tal cual. Y después, a veces en el momento que lo va a tener que vender,、eh, no va a ser el momento justo, digamos, o, o donde pueda venderlo con ganancia. Bien, Ramiro. Bueno, buenísimo el repaso. Dale. Bueno, Gracias.、Listo. un saludo para todos y todas.